La Asociación de Belenistas de Ilche, fundada en 1987, ha trabajado con éxito para mantener viva esta bella tradición que nos aporta cada Navidad un belén monumental en la glorieta, otro belén social en el aula cultural de la antigua Camp y ese museo permanente situado junto al ayuntamiento donde se pueden contemplar las obras de arte que crean los belenistas de Elche. También publican su revista anual La Pandereta y realizan cursillos de belenistas para que grandes y pequeños puedan elaborar sus propias escenas bíblicas. La asociación acaba de renovar este mes a su junta directiva y el presidente saliente, José Pérez, deja paso al nuevo. Francisco Guilaver, a quien saludamos. Muy buenos días. Hola, buenos días. Paco, ¿por qué ha aceptado el cargo de coger las riendas de esta asociación? Um, bueno, pues ha sido una cosa, eh, vamos, tanto por el apoyo de los propios compañeros, Y como por norma tenemos el tema de que cada tres años tenemos que elecciones y cambiar la Junta, eh, pp nos comentó que no vamos que quería hacer un descanso. Él ha estado tres años más del año que estuvo, que fue una gestora por nuestros problemas internos con nuestro antiguo presidente, vamos desgraciadamente. Entonces, pues había que dar un salto y ante el apoyo de varios compañeros de la misma asociación, pues decidí presentarme. Cierto, eh, dejó huella Víctor Sánchez, estás hablando del fallecimiento de vuestro anterior presidente a José Pérez. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Qué retos tienes, Paco, para para estos tres años como presidente al frente de la Asociación de Belenistas? ¿Qué has pensado? Bueno, vamos a ver, nosotros nuestra línea es una continuidad. Eh, pienso que estamos llegando al, a, al sumo, digamos, o sea, tanto con Víctor como Pepe después, el listón eh, lo han dejado bastante alto, con lo cual nosotros, por pues, seguir fomentando el belenismo aquí en Elche, promover al máximo eh, los, los concursos de, de belenes, seguir haciendo un gran belén, que pienso que es lo que todo el pueblo quiere, este año hemos tenido dos, por motivos eh, especiales, pero que vamos a seguir con eh, nuestro belén de la glorita y que cada vez sea más visitado y que la gente disfrute con ello. que Para eso nosotros disfrutamos haciéndolo, Y el pueblo lo disfruta viéndolo. Esa ubicación es definitiva. Probasteis por razones de pandemia el ar del chocolater y ese Belén de la Glorieta es inasumible, es inamovible. Eh, se va, ¿Para vosotros es la, udi, la ubicación definitiva y la mejor? Hombre, sí. Eh, tanto se nota por el tema de afluencia a, al sitio y el ambiente que se genera en Glorieta, Y para nosotros es el sitio ideal, además, el sitio de toda la vida, porque ha habido años que se ha cambiado. Se montó una vez en en Eres de Santa Yucía, otra vez en Congreso carístico y al final siempre vuelve a Glorieta. Pensamos que, que es el sitio ideal y donde... Con, concluye toda la gente de aquí de Oche a la hora de ir a ver el Belén de La Glorieta, que tiene su propio nombre. Te lo he preguntado porque, además de belenista, eres el encargado en el Ayuntamiento, ni más ni menos que de la vía pública, el mantenimiento de la vía pública. Te conocerás todos los rincones de esta ciudad, de este municipio. Después, eh, con este Belén Monumental, ¿os, ¿os vais a conformar en La Glorieta o vais a crear más belenes en otros sitios? No, vamos a ver... Eh... Hacer un Belén de, de 15 metros por 5, que es el que hacemos en la Glorita, y ya es un reto bastante grande. Este año hemos hecho dos, el de que teníamos en la Glorita y el y el, y el que hacemos en el interior, en la sala de, de la aula del Mediterráneo. Eh, vamos a ver, somos un grupo de, de unos 30 personas, pero a veces los retos hay que saber eh, controlarlos. Eh, tenemos que ir poco a poco. Eh, el Belén nos, nos lleva ya todo el año. De por sí, en este momento ya tenemos el boceto del año que viene y estamos ya empezando, como el que dice, a, a trabajar. Mm. ¿Más belenes Pues, hombre, algunas veces se pueden hacer, pero no hay que hacerlo como es habitual, porque si nos al final nos tirarían de casa a nosotros. Por eso sale como sale el de la glorieta, monumental espectacular, y según el alcalde lo repide cada Navidad, el mejor de España. Para nosotros también, Paco. Pero hay algo muy importante y es que tenéis también un museo permanente. ¿Qué vais a hacer este año? Y en tus en tu etapa como presidente, ¿qué tienes pensado para el museo? Bueno, eh, vamos a ver, el museo nuestra idea es el ir cambiando escenas. De momento ya hemos eh, incorporado figuras de las eh, típicas y licitanas que teníamos en la exposición de este año Las hemos incorporado tanto a la escena que tenemos de la fachada del ayuntamiento como la que tenemos en la tercera planta que hace referencia a San José, que le hemos montado la feria delante mismo de la iglesia de San José. Eso está ya montado porque las figuras eran una preciosidad y era una vamos, una joya para nosotros y no era cuestión de tenerlas en el almacén, en una estantería, con lo cual están colocadas en estas exposiciones. Sobre la marcha pues veremos el tema de cambiar alguna escena Pero vamos, todo de momento está vamos pendiente también. Eh, ahora hemos incluido las figuras y se le ha dado un poco de, de, de movimiento a, al, al museo. Habéis empezado ya a trabajar en el Belén de la Navidad de 2023 con el boceto y ¿cómo están las naves? Porque vosotros estáis en el polígono de Carrús ahí trabajando. ¿Tenéis suficiente espacio? Sí, sí, vamos, vamos, va el espacio siempre nos falta, porque como se van haciendo piezas, el almacenamiento es considerable, pero vamos, os doy sin en el polígono de Carrus, en calle Arnedo, número 5, que de todas formas por de momento estamos yendo los lunes por la tarde a partir de las 5, el que esté interesado en incorporarse tiene las puertas abiertas, puede visitarnos eh, cuanto más mejor y disfrutando Con lo cual, al mismo tiempo, aprovecho el llamamiento, ¿no? Que el que quiera incorporarse a la asociación solo tiene que subir. Está un día nosotros, que vea el tema, y si le gusta, pues se puede incorporar. Eh, espacio siempre nos falta, pero vamos, vamos apañándonos, porque vamos retirando escenas viejas y vamos haciendo sitio. Pero yo tenía pensado de que quienes incorporabais vuestros fichajes para el Belén Monumental, para ayudaros a, a construirlo, tenía que pasar antes por un cursillo de formación. Bueno, eh, el que está interesado normalmente tiene nociones y si no es ahí aprendes. Vamos a ver, no es lo mismo hacer el cursillo, eh, que es una cosa básica que te haces tu nacimiento, a trabajar y en la estación. Ahí en la estación, eh, no sé, solo de ver al que está trabajando lo tuyo aprendes un montón. Nosotros somos 30 y los 30 hacemos Belén o no hacemos Belén. Todos somos de la asociación y todos hacen el Belén. ...cada uno hace una función... ...hay que pasar cables... ...hay que decorar... ...hay que pintar... ...o sea... ...son muchos trabajos que... Mmm, ...se aprende haciéndolo ¿no?... ...y... ...y... ...toda piedra hace pared... ...hay un refrán que dice... ...pues nosotros igual... ...o sea... ...todos hacemos el Belén... ...desde el que... ...nos ponemos a barrer... ...porque ha caído corcho... ...que ha cortado otro... ...hasta el que ha puesto la última figura. Pues... ...lleváis 35 años... ...conservando... ...manteniendo viva esta tradición ha tocado preocuparte como presidente del relevo generacional? ¿Este llamamiento que has hecho en esta entrevista es porque necesitáis nueva sabia, sabia nueva? Hombre, eh, siempre te falta sabia nueva. Eh, nosotros estamos llegando a unas edades ya vamos avanzadas, digamos, porque la verdad la situación se va haciendo mayor y, y sería conveniente e interesante eh, la incorporación de gente joven. La verdad es que hay veces es un poco problemático, Es nuestro tiempo el que empeñamos y utilizamos en la asociación y, y es dedicarle horas tuyas a, a la asociación y al Belén, pero que sí, nosotros encantadísimos con la gente que viniese para para ir renovando. Yo llevo ya 25 años, entré con, con mucha ilusión y la verdad es que disfruta uno allí, o sea, eh, eh. no sé, es que es una familia. Claro. Entraste siendo un joven y te has hecho mayor allí. ¿Os ayuda a los concursos de belenismo que organizáis en los colegios? el relevo generacional puede estar garantizado con esa promoción que hacéis en los colegios? No, ver, realmente la promoción en los colegios es fomentar el belenismo y la cosa se nota. Los años no son épocas. La gente joven eh, o sea, mm, eh, a lo mejor eh jóvenes te cuesta que lleguen por qué? Porque hay muchas otras actividades, deportes, eh, discotecas. Entonces, hasta que no llega un momento de estabilización de una edad determinada, es muy difícil coger gente, te llega gente joven, pero luego hay un impas en medio que se divierten, vuelven a aparecer a lo mejor después si están interesados, pero pero vamos, siempre siempre es fácil conseguir mucha gente que al final nos llega de, de que han hecho el Belén en el colegio o cosas así. ¿Qué vais a preparar en tus primeras Navidades? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo estás imaginando ese Belén de la Navidad de 2023? Uf, es... vamos, vamos imaginar no, es que lo tenemos ya plasmado, ¿no? Va a ser una cosa muy... Bueno, cambia, cambia como todos los años, cada año es un Belén nuevo y este año pues eh, se rompe con el que vimos el año pasado y será diferente. Es que esta vez que lo nuestro es hacer la sorpresa y que impacte cuando llegue el momento. Sí. Yes. Eh, construcciones, casas, calles el ambiente de las figuras que es cuando se llena y se disfruta ya el Belén eh, pues, eh, Yo te digo una cosa Paco por mucho que digas cómo vas a realizar ese Belén, la sorpresa siempre está garantizada por la espectacularidad de los trabajos que realizáis esas 30 personas de la Asociación de Belenistas Gracias y enhorabuena por el cargo. Muchas gracias a vosotros y que lo disfrutéis Música La glorieta con Rosmario Alonso Seguro que ya conoces los domingos del mercado del estadio Martínez Valero, pero sabes que